Sí, bueno, es a raíz de, de un despido totalmente arbitrario, injustificado, eh, sin ningún tipo de, de causa, de una profesora del Colegio de Santa María, del, del nivel primario, que sucedió en, en las últimas semanas, cuando nosotros tomamos conocimiento de, de este caso, porque la trabajadora se, se acercó a la sede del gremio, mm. eh, intentamos eh, en varias oportunidades... ...ponernos en contacto con las autoridades de la escuela... ...para revertir esta situación, entendemos claramente... ...que es una escuela que pertenece al Obispado de la Ferrere... ...que es una escuela que está 100% subsidiada... ...que recibe aportes de, del Estado provincial, es decir, dinero público... ...gracias a, a que todos los bonaerenses pagamos los impuestos... ...y hemos tratado eh, de forma verbal, de forma telefónica, de forma escrita... En dos oportunidades solicitaron una reunión con la representación legal, quienes se negaron a, a reunirse. En, en, en la primera nota que presentamos la, la respondieron con evasivas y la segunda nota directamente no la respondieron. La trabajadora también rechazó el despido, nosotros nos regimos por la ley 13.047 para que haya un despido... Eh, tiene que haber un, una causa, un sumario, sanciones previas. En este caso no había absoluta, absolutamente nada. Eh, por lo tanto, queda inferir que el despido realmente tiene atrás causas inconfesables. Y esas causas inconfesables tienen que ver con que eh, la profesora, una profesora que cuando descubrió que le estaban pagando mal el sueldo, se acercó con las autoridades y lo planteó directamente. Me están pagando mal el sueldo, me lo tienen que pagar bien. ¿Qué? Eh, Sospechamos que tiene que ver con eso. Ese sería el motivo, creen ustedes. Claro, en, en realidad lo, lo sospechamos que tiene que ver con eso, porque después no, no hay ningún tipo de, de conflicto, nunca pasó nada, no no no hay una sanción, una advertencia, eh, o es una, no, es, no es una profesora que hace falta, nada, no hay absolutamente nada. Entonces lo, lo único que, que podemos eh, prever o sospechar que tiene que ver con esto, ¿no? Y la verdad que no es un buen momento para quedarse sin trabajo, no es fácil conseguir trabajo en ningún rubro, eh, y en la docencia también se está se está complicando. Y esta situación es aprovechada, lamentablemente, por por muchos empresarios, en este caso por representantes legales que, que, que puso el obispado de la Ferreria al frente de, de este establecimiento educativo. Eh, y el, sabemos claramente que el desempleo eh, es una forma en tiempos neoliberales de de disciplinar a los trabajadores. Eh, entonces, me imagino, nosotros ya sabiendo y teniendo la certeza que una, la gran mayoría de los docentes del Colegio Santa María le están pagando mal los sueldos, eh, y una profesora se, se animó a ir y planteárselo a las autoridades y fue despedida, digo, ¿qué coraje van a tener el resto del personal docente para reclamar cobrar el sueldo justo que le corresponde? Bueno, no, no sé si justo, pero es lo que está acordado en paritaria y que no lo están cobrando. Porque para que sea un sueldo justo, el obispado tendría que, que pagar un sueldo mucho más digno para los docentes de Santa María. Juan, ¿quién, quién es la docente? Porque en el comunicado no, no aparece su nombre. ¿Hay algún también motivo particular por el por el que no aparece su, su identidad en el comunicado que emitió el gremio? Sabemos que, que Cañuela ya dejó de ser pueblo, es una ciudad cada vez más importante, cada vez con mayor cantidad de habitantes, pero... Eh, tiene todavía esta particularidad de, de los pueblos, ¿no? Y, y preferimos preservar la identidad por el momento de la profesora para para no exponerla, porque queremos que la, esa compañera consiga trabajo, digo, que tiene tiene que, que vivir, tiene que comer, y preferimos no exponerla simplemente para eso, no para no, no perjudicarla, eh, porque sabemos cómo es el empresario de la educación y, y muchas veces puede pueda actuar en, en, en consecuencia. Simplemente es por eso lo hemos acordado también con, con la trabajadora, quien, quien sí. tiene temor y quiere conseguir trabajo y lo necesita. Por eso, desde el sindicato exigimos la, la reincorporación en su puesto de trabajo en el Colegio Santa María, que, que el obispo Gabriel Barba intervenga en el, en el establecimiento, porque también vamos a solicitar una, una entrevista directamente con, con el obispo, ya que la representación legal del colegio no nos quiere recibir. Y vamos a ir también a hacer la denuncia por por práctica antisindical, porque en el nivel primario del Colegio Santa María hay delegados gremiales mm. y tampoco se reúnen, como lo establece la ley de asociaciones sindicales, la representación legal del, del colegio, la entidad propietaria con, con los delegados. ¿Cuál, cuál fue la, la irregularidad que detectó ella en, en los haberes eh, por el cual fue a reclamar? No, lo que hemos detectado son, son diferentes diferen, diferencias salariales hay hay bonificaciones que, que no estaba cobrando o no las estaba cobrando de, de forma correcta Entonces estaba trabajando eh, por un tiempo determinado y estaba cobrando un valario inferior al, al acordado en la, en la paritaria eh, provincial que la última paritaria acordada eh, es de diciembre del año 2017 la trabajadora ya estaba transitando el mes de julio y Ahí te, te pierdo te pierdo un poquito decías la última paritaria es del diciembre del 2017 y ella estaba claro ella está, eh, en, eh, en julio del 2018 estaba cobrando un sueldo muy por debajo el acordado en la paritaria de diciembre del año 2017 claro bien eh, se sospecha no hay certeza pero se sospecha que este sería sería el motivo el ir a, a, a plantear este tema ante la representación legal del colegio Sí, cuando han visto que es una profesora que ejerce sus derechos y que sus derechos los, los va a hacer valer y los va a defender, eh, sospechamos que, que es esa la, la actitud. Hasta el momento no tenemos conocimiento que, que haya sido reemplazada por otra profesora que dé la misma asignatura, así que los chicos eh, hace ya algunas semanas que no están teniendo la clase de esta materia especial en el nivel primario. ¿Qué materia o sea, no sé es? Qué, Eh, educación artística. No sé sí. qué, qué explicación le están dando tampoco a, a los padres que hace algunas semanas no están recibiendo eh, esta, esta asignatura, los los alumnos del nivel primario de, del Colegio Santa María. Así que, bueno, teniendo en cuenta que todavía no hay reemplazo, esperamos que desde el Obispado de San Justo y especialmente los representantes legales, Mario Mancilla y Silvina Lías, del colegio, eh, reflexionen, del marcha atrás, se pongan en contacto con, con el sindicato o con la trabajadora directamente y que le devuelvan su trabajo. Ha recibido eh, la solidaridad del resto de los docentes de, del Colegio Santa María y después preguntarte si hay posibilidad de alguna medida de fuerza que, que tome justamente los docentes de, del colegio o el gremio eh, SADOP en este caso. Sí, desde SADU vamos a vamos a seguir, en la medida que no se revierta la situación, vamos a ir incrementando la, las acciones gremiales, además de las denuncias que, que ya estamos transitando en, en el Ministerio de Trabajo. Eh, esperamos que sí, que, que, que surja la solidaridad eh, del resto de los docentes de, del Colegio Santa María, eh, sabemos que hay mucha preocupación en el nivel primario, también hay, hay que reconocerlo, hay mucho temor. Eh, y es también para, para hacer un análisis, ¿no?, de que docentes, trabajadores que tienen que, que educar y formar a las generaciones futuras que, que tengan temor, ¿no?, de, de ejercer sus derechos, digo, no habla bien, no habla de, de una calidad eh, educativa cuando quien tiene que enseñar, y la mejor forma es predicando con el ejemplo, tiene miedo de ejercer sus derechos. Eh, son docentes que tienen que formar a las generaciones futuras en el ejercicio de, de los derechos. Nosotros entendemos que la mejor forma de, de educar es la de predicar con el ejemplo. Y que haya temor eh, a alguna represalia, a la pérdida de trabajo, a que empiecen las persecuciones, el hostigamiento por parte de las autoridades, eh, es realmente alarmante. Mucho más cuando se trata de un colegio que pertenece a un obispado, donde los valores que se tienen que predicar son totalmente los contrarios. Las dos últimas, Juan, y te agradecemos por el tiempo. En otra parte del comunicado resalta que eh, el colegio utiliza fondos públicos para pagar caprichos de, de los representantes legales. ¿A qué hace referencia esto específicamente? Bueno, el colegio está 100% subsidiado por el Estado y se supone que el Estado provincial subsidia a los colegios que sin ese, ese apoyo económico no podrían funcionar. Entonces, si el colegio tiene plata para pagar indemnizaciones, que responden a despidos producto de caprichos de los representantes legales o de los propietarios de los colegios privados, si tienen plata para despedir, no necesitan el subsidio del Estado Provincial para funcionar. Bien. Eh, a ella, en este caso, a esta docente, se, se le ha se le ha ofrecido la indemnización, por lo que decís. Se le ha ofrecido una indemnización eh, para que pase por, por la sede de la escuela la trabajadora ha acordado con nosotros y no ha pasado a retirar esa indemnización porque la trabajadora no quiere indemnización, quiere trabajo. Bien, y por último, ¿quiénes son Mario Mancilla y Silvina Lías que son los que figuran como responsables? ¿Ellos son eh, los representantes legales del colegio? Son los representantes legales que nombró el Obispado de San Justi y son, son quienes firman, en este caso, el lamentable y triste y denigrante telegrama de despido y también son quienes firman la, la, las notas Cuando, bueno en este caso la única nota que nos devolvieron eh, con evasivas o cuando nosotros le solicitamos tener una reunión eh, por, por esta situación y por las irregularidades que hemos detectado en el pago de los sueldos